No somos seres especiales, pero somos únicos. Y todos, todos tenemos magia. Y esa magia es en nuestro interior. La poción más sagrada es en nuestra. No está fuera, está dentro de nosotros. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá.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 Sí, nos dejamos invadir por los miedos que no nos tenemos cuando nacemos. Los niños eh, van por la vida como muy libres, somos los mayores los que de so solemos cortar las alas, ¿no? El niño, te subas ahí que te vas a caer. Sí, es, sí, es y, y esos, claro Y esos miedos luego cada vez se convierten más grandes y, y se expanden en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Y dejamos de, de pensar en lo que realmente nosotros somos capaces de hacer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 de Kowey, leía eh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 a vosotros, muchas gracias por invitarme un beso Cristina, muy grande gracias, un beso hasta luego, buenas noches